Bueno, esto es un, un hecho histórico que marca un antes y un después para la historia de la actividad sindical de los trabajadores de prensa, para nuestro reconocimiento como trabajadores, la conciencia de que además de ser periodistas, somos parte del movimiento obrero. Y para nosotros esto es fundamental porque hoy hemos dado un paso trascendental. En primer lugar, nos hemos vuelto a unir después de más de 20 años de divisiones políticas. Y en segundo lugar, salimos a la calle con las banderas para decir nosotros también somos explotados es una toma de conciencia terrible y me parece que tranquilamente puede haber un antes y un después. Tranquilamente este puede ser el punto de partida para cosas mucho mejores.